Saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia Saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM Jueves 23 de enero del 2014 4 minutos que pasan de las 6 de la tarde Y aquí comienza Euskal Música Tu cita con la música local La música que se realiza en Euskal Herria Como cada semana 90 minutos para compartir contigo Todo lo relacionado con ella Comentarte que este programa Euskal Música también lo puedes eh, sintonizar a través de internet, a través de la página eguskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Y recuerda que también nos puedes volver a escuchar, nos puedes volver a sintonizar a través del 100.8 de la FM, tanto el sábado como el domingo a la misma hora de 6 a 7 y media de la tarde. Hoy tenemos un programa bastante completito. Ya que te vamos a dar las noticias más destacadas de la semana Vamos a tener una novedad, eh, la novedad del nuevo trabajo discográfico de tracción que está a puntito de salir a la calle Lo que te vamos a dar a conocer es el adelanto Y también tendremos la visita de espíritu de contradicción como te comentábamos en el programa de la semana pasada Hoy los tendremos por aquí por Euskal Música para presentarnos su segundo larga duración 33 latigazos por minuto Eso será más o menos sobre las 7 menos 10 aproximadamente de la tarde Y mientras tanto pues tenemos buena música por ejemplo Fermín Mugruza o por ejemplo va a sonar la banda Kudai Todo esto y mucho más durante estos próximos 90 minutos desde ahora y hasta las 7 y media de la tarde en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Berriozar y Ratia Y por supuesto a través de internet En eguzquiplaza.net Clicando en el logotipo de la radio Y vamos a comenzar el programa de hoy Con una banda que ya estuvo por aquí por Euskal Música En esta tercera temporada Hace un par de meses Hablamos de la banda Seamais Que acaba de publicar lo que es un nuevo a larga duración Titulado Da Un álbum eh, que lo presentaron en la Feria de Durango y que al siguiente lunes ya salió físicamente en cualquier tienda de Euskal Herria. Vamos a escuchar más concretamente dos de los temas que se incluyen en ese nuevo álbum, el tema Bibioch, Biero y el tema Vortex. La banda compuesta por Asier Basabe, Rubén González, Iñaki Imaz y Ayola Rentería. Así que si os parece con la buena música, desea más con este nuevo trabajo discográfico DA y con los temas Viviot, Viero y Vortex, comenzamos el programa de hoy de Euskal Música aquí en el 100.8 de la FM. este temas son los que te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo larga duración para esta banda, para Seamines con Ayola Rentería al frente desde hace ya un montón de años el álbum se hace llamar Andam. y ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en este nuevo larga duración el tema bb 8 B Eros segundo corte del álbum Y es lo que escuchas, el noveno corte, Vortex. Un álbum autoproducido por la propia banda. Y como te comentaba anteriormente, se pasó ayer a Rentería Rentería, la vocalista de la banda por aquí, por Berriozar y Ratia, por el programa de Euskal Música. Hace unos meses eh, para presentarnos este nuevo trabajo discográfico. Lo dicho, el regreso esperado de esta banda, el regreso de Xamais, con este nuevo larga duración titulado Da. Y nosotros, que continuamos y nos vamos ahora... Con nada más y nada menos que Fermín Mugruza, sí, sí Y su disco Radar FM 1999-2013 Previo a la que Pues comentó, será su última gira Por el mundo, Fermín Mugruza Edita un CD recopilatorio Y de remixes de muchas de sus canciones A lo largo de toda su carrera musical Así como un par de temas Inéditos, como son Balazalak Remix, una remezcla realizada Por el colectivo parisino Super Touch, con la colaboración del Radar Pero de Bermudas McTroy y el tema Suloac Riot. Esas son las dos, eh, digamos así, los dos temas que no hemos escuchado nunca del señor Fermín Mugruza en su trayectoria musical. Los demás temas están incluidos en este Radar FM 99-2013 y lo que vamos a escuchar son de dos de los clásicos de él: el tema Urrun y el tema Incomunicación. En die gaan er Irak en ze zijn een en daar gehoorde niemand, niemand zegt wat het is. Sinti korte zolen, korte zolen en alle tu Ik kus De een een i om diep om een dag We aan de kant. We nederzetten de dichter. We Siguindo tan casuegue en baña, escaleretana, esto temba etera, porracha que queria areagot, vanoa, um se preste, si kinduta, casuegue en baña, escayeretan, esto temba hidera, porra-cha que quería areagu, Son solo pochi pollici di incendi su bel E tu, selfie ringare la conferma vicino Che sei seduta ancora al posto più lontano e sicuro La vita è sapere telecomandata in doppia Non importa, alza, cambia Un morto come un giorno tra la gente del terzo millennio Es perché? Ti sto gando cercando un punto fisso dentro te e ti domandi vuoi capire perché il mezzo soffi boppa, che ha già preso tutto, anche la forza di un tempo, faceva movimento, che ha cambiato bandiera, che ha portato la faccia, che ha preferito monaccia, questo marino rasca io della ti ha fuori ti della We're out of the game We're out of the game We're out of the game We're out of the the game Yeah, original Don Ruderman Pan the microphone Filming Moguruta from Baskogna Ruderman from Bologna Representamos por la Caglia del señor Fermín Muguruza incluidos en este recopilatorio Fermín Muguruza Radar FM 1999-2013 Los temas Urrún y esto que está sonando Incomunicación Un Fermín Muguruza que comenzó en el año 99 con su brigadista Sound System llegarían eh, grandes trabajos como por ejemplo FM 99.0 También estará por ahí el álbum Incomunicación. También tenemos el Euskalería Jamaica Clash. O, por ejemplo, también tenemos el Astan Lis Sound Sistema. En definitiva, grandes trabajos los publicados por Fermín Mugruza. Este último editado bajo el propio sello del Talca Records. Y nos vamos ahora, si te parece, con un poquito de caña Nos vamos con un poquito de fuerza Nos vamos con la banda Kudai, que con este ya son nada más y nada menos que cuatro discos los que han editado. Con este nuevo lanzamiento muestran su faceta más melódica y variada, pero combinada a sus anteriores álbumes, como una especie de continuación al estilo de su anterior álbum, junto a influencias de sus inicios, especialmente del disco Utsa. En cuanto a temas, algunos de los más destacables son Aldaketa Badator, tema que vamos a escuchar, y Esin Aastu, en los cuales pues, se puede apreciar mejor esa variedad y mezcla de influencias de sus anteriores trabajos además de ser los elegidos como tema de adelanto y videoclip respectivamente de este nuevo álbum el álbum se hace llamar React y lo que vamos a escuchar son los temas titulados Aldaketa Badator y, y nos vamos a ir también al sexto corte del álbum para disfrutar del tema Diru Gosia. hablamos de Kudai contundencia la que nos trae esta formación Kudai dentro de lo que es este su cuarto trabajo discográfico titulado más concretamente Aresco Torreaca Un cuarteto formado por Urco a la batería, David a las voces, Urchi al bajo y Borch a las guitarras y a los sintetizadores 11 temas son los que te puedes encontrar en este nuevo trabajo discográfico y ahí estaban dos de los temas Dos de los temas cañeros y contundentes Daqueta Balador y estos últimos compases el tema Dirukosean. Y nos venimos, si os parece, para Iruña Nos venimos con una banda que se hace llamar Galdua que Banda que se formó en marzo del 2010 Tres personas, Xavi, Pollo y Javier Decidieron empezar a juntarse Para hacer algo de ruido en Pattern 9 Posteriormente, Xavi llevó a un ensayo A su hermano Pablito Más tarde se le unió Iñaki Vidarte Un poco más tarde llegaría Chivo Y para terminar la formación llegó María Latriqui En 2013 editan este Su primer trabajo discográfico Hablar por hablar Un álbum en el cual te puedes encontrar 10 temas, entre ellos, el tema que da título al álbum Hablar por hablar y el octavo corte del disco, La gran resaca. Dos de los temas incluidos en el primer larga duración de esta formación de Iruña, Galduakan. MUZIEK Y el Estado del Derecho Español, porque si no serían una trin de bestias que son lo que son. Saca conmigo, va a acabar. Así de bien suena. Temas de pegadizos, los que te puedes encontrar en este primer larga duración, en esta primera maqueta para la formación de Iruña Calduaca. El álbum Hablar por Hablar Y ahí está sonando uno de los temas incluidos dentro de esta primera maqueta Dentro de este primer trabajo discográfico El tema La Gran Resaca Diez temas son los que te puedes encontrar en este gran trabajo Todo el día tirado en el sofá Si quieres que vaya ya puedes comenzar Recuerda que estás en la sintonía de Berriozaro y Rotia, recuerda que estás en la sintonía del 100.8 de la FM, y como cada jueves entre las 6 y las 7 y media de la tarde, y como cada fin de semana también lo hacemos el sábado y el domingo de 6 a 7 y media de la tarde, estás en el choco, digámoslo así, de Euskal Música. Cabo en las putas dianas Bueno, y con las dianas Nosotros que seguimos el programa de Usca Música Ya tenemos por aquí por Berriozar y Ratia Aparte de los componentes de Espíritu de Contradicción Así que vamos a hacer un repaso a las noticias Más destacadas de la semana Y enseguida ya estamos con Espíritu de Contradicción Para que nos presenten este su nuevo larga duración 33 latigazos por minuto <risa>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 Comenzamos pues el repaso a las noticias más destacadas de la semana y lo hacemos con la banda Sociad Alcohólica que reedita en vinilo su demo Intoxicación Etílica. Potencial Hardcore se ha encargado de editar en vinilo la mítica maqueta de S.A. Intoxicación Etílica, lanzada originalmente en 1990 y que incluye los temas de la banda tan conocidos como Sectale o Nos Vimos en Berlín, posteriormente regrabados en el disco Sociedad Alcohólica. Está a la venta esta reedición por 13 euros en la web del grupo de Sociedad Alcohólica. La banda Doctor Deseo publica en su web y en las redes sociales noticias sobre su próximo disco Que se llamará Busco en tus labios lo mejor del deseo Y una nueva gira El comunicado es el siguiente El próximo mes de marzo saldrá a la venta el nuevo disco de Doctor Deseo Busco en tus labios lo mejor del deseo Un libro CD DVD El DVD incluirá un documental de unos 50 minutos Así como una selección de canciones de directos anteriores El CD contendrá una recopilación de los mejores temas de Doctor Deseo y tres temas inéditos La edición de este disco dará el pistoletazo de salida a una nueva gira de la banda Doctor Deseo Y acabamos con las fechas de la gira Cora del Tour de Esne Belcha adelantamos las primeras fechas del Gora Tour 2014 de Esnebelcha, atentos porque estos conciertos serán realmente especiales, Esnebelcha retomará los escenarios acompañado de músicos y bandas amigas que tomaron parte en su último disco, la pegatina de Callaos Little Pepe entre otros nos gustaría resaltar por su singularidad el concierto que la banda ofrecerá el 29 de marzo en el Cursal de Donosti junto a colaboradores, amigos que aún no han desvelado, por aquí por eh, Iruña y Comarca los tendremos el 4 de abril, más concretamente en la sala Totendrata Rabia junto a la formación La Pegatina. Pues hasta aquí el repaso de las noticias más destacadas de la semana, la reedición en vinilo de intoxicación etílica de Sociedad alcohólica, el nuevo trabajo de Doctor Deseo y las fechas de la gira de Esnebelcha, que por aquí, por Iluña, estarán en Atarrabia, más concretamente en Villaba, junto a la pegatina, el 4 de abril, en la Sala Totem. Y nos vamos ya con ellos Nos vamos con espíritu de contradicción Porque ya los tenemos por aquí Por los estudios de Berriozar y Ratia Por el programa de Euskal Música Para que nos comenten un poquito la trayectoria musical de la banda Un poquito sus inicios Y por supuesto nos den a conocer este nuevo trabajo discográfico 33 latigazos por minuto en como moride todos estos años y estos siglos son rey Que nunca we de waarheid zien, weet je dat het niet vecino y la duda por mí sino con las dotas del pasado me toca sobrevivir a pesar de lo hardía la vuelta si vuelta a mi vida grafiosas palabras que tú no sentías como esos sueños que nunca fueron realidad veneno en las inioscuras mentiras y doren tu quieren en comprende dat het goed ging, hij ging, het goed ging, hij ging, Sonando todo gira, tema con el cual eh, se abre lo que es el segundo trabajo discográfico de Espíritu de Contradicción: 33 latigazos por minuto. El pasado jueves lo pudimos escuchar en la fiesta escucha que dieron en el Roquefort Rock Bar en la Plaza Yamaguchi, y el viernes comenzaron la gira de presentación del disco. Hoy jueves 23 de enero los tenemos en Berriozar y Ratia, los tenemos en el programa Euskal Música Tenemos a Esther, tenemos a Guillermo y tenemos a Pedro, buenas tardes a los tres Muy buenas, buenas tardes, tardes. Eh, Para comenzar vamos a retroceder un poquito, nos vamos hasta los inicios de la banda Pues para que nos comentéis un poquito cómo se forma, cuándo se forma, por qué se forma Espíritu de Contradicción Bueno, pues Espíritu de Contradicción nació ya hace unos cuantos años eh, Un poco la pedrada fue de Mikel y mía, de cuando incluso estábamos en el colegio Pues eso, estábamos en clase sin atender al profesor y qué, ya estaría bien montar una banda, no sé qué, no sé cuántos. Luego, pues bueno, fuimos aprendiendo un poco a tocar los instrumentos como buenamente hemos podido Y nada, pues llegó un momento de juntarse con gente y empezar a montar lo que, lo que ahora es hoy Espíritu de Contradicción Desde entonces ha pasado más gente por el grupo, ha habido entradas y salidas, pero bueno, ahora somos los que somos <risa> Espíritu de Contradicción, nombre de la banda, ¿cómo surge este nombre? ¿Tiene algún significado especial para los componentes? Pues cuando, cuando le íbamos a dar nombre al grupo la verdad que no, no teníamos ni idea de qué ponerle Y espíritu de contradicción viene un poco de que mi madre siempre me decía que era como el espíritu de contradicción, que no hacía ni puta caso a nada. Y un día lo, lo solté con una birra delante y, oye, se quedó espíritu de contradicción, nos fue gustando la idea, siempre nos han dicho que es un nombre un poco largo, pero bueno, como nos parecía que tenía un poco así de gracia, pues bueno, pues hemos seguido con él. Uh -huh. eh, ¿Los componentes veníais de otras formaciones o es con esta donde habéis comenzado en esto de la música? Bueno, ha habido un poquito de todo. En el caso, bueno, Pedro y Miquel comenzaron como quien dice aquí con espíritu de contradicción, fueron un poco aquí los precursores de la banda. Luego yo, bueno, pues lo típico, la banda de colegas, de colegio, tal. Este fue el proyecto, el proyecto serio en el cual ya todos asentamos la cabeza y dijimos, venga, a darlo todo por el rock. Luego, bueno, bueno, en el caso de bueno Siempre ha estado en el mundo de la música, es profesor de guitarra, estuvo con No Signal también ahí haciendo bien de Metalcore, y bueno, y también estuvo Esther ahí dándolo todo con, con Séptimo Día, así que bueno, realmente el mundo... Todos hemos estado tocando de alguna manera y bueno, y todos hemos venido a parar aquí. Eh, durante estos años de andadura habéis dado un disco autoproducido, Cautivos en Abril. Eh, contarnos un poco cómo fue la salida del primer disco, qué aceptación tuvo ante el público la salida del disco y los conciertos un poquito que realizasteis esa gira de Cautivos en Abril. Bueno, la verdad es que fue, ese disco fue un poco en el que cogimos todas las fuerzas que tuvíamos en ese momento y dijimos, venga. Con este dinero que tenemos en la cuenta, tal, con nuestras ganas, con nuestras canciones... ¡Coño! Vamos a grabar un disco, nos cogimos, nos juntamos en una cervecería, pusimos todos la mano en el fuego y venga, y a grabarlo. Con él, bueno, pues fue un poco nuestra primera entrada grande al mundo de la música, porque bueno, la maqueta siempre está allí, pero siempre es como un peldaño menos. Con el disco, pues fue coger, empezar... Y ya tenías tu carta de presentación, tu señora carta de presentación. Ya no es solo algo que enseñarle a los nietos. Y ya pues con ello pues empezaron a salir bolos, hicimos bastantes conciertos. La, pues con Cautivos en abril daríamos unos 70 más o menos. Sí, fue una gira bastante larga. Sí, luego también como ha estado muchísimo tiempo rodando ese disco, ese mm. disco a fin de cuentas salió en el 2009, creo. Sí, 15, de enero, 15 de diciembre de 2009. Fue bueno cuando lo presentamos en el subsuelo y... Y luego ya nada, pues poco a poco fue saliendo todo, también pues como ha dicho Pedro antes, pues fue entrando y viniendo gente, pues también se paralizó todo un poco, a fin de cuentas uno salió en, <ríe> en 2009 finales y otro en principios de 2014, si sí, ya estos años salen demasiados. En cuanto a influencias musicales, ¿algún grupo se ha unido a la hora de componer este estilo de música? Pues tampoco sabría decirte un grupo en concreto, ¿no? Yo creo que al final todos tenemos, todos vemos de, de grupos similares, ¿no? Pues pueden estar siempre los Barry, pueden estar los Marea y luego todos tenemos igual un toque más heavy torro de música más, pues desde los Scorpions hasta Iron Maiden pasando por 50.000 grupos, no sé. Al final yo creo que es un poco la, la cultura que hemos tenido aquí en Navarra, lo, lo que hemos, vamos, lo que hemos escuchado desde pequeños lo que sí que siempre hemos tenido claro en este grupo eh, que queríamos por tener una nota un poco diferencial, tener una voz femenina cantando, uh -huh. no, o sea, por no ser el típico grupo de cinco tíos que hacen rock and roll, ¿no? Por tener un algo diferente y pues nada, antes estaba Jayone, ahora buscamos a Esther y pues nada, o es, yo creo que es nuestra pequeña diferencia. Eh, antes de hablar de este segundo trabajo discográfico, de los cambios en la formación, ¿qué diferencia encontráis entre la banda de ahora y la banda que comenzasteis? Un poquito la evolución que habéis dado bueno pues realmente la banda sigue siendo gente quiero decir todos somos importantes sin embargo la banda siempre está ahí uh -huh. la banda no ha cambiado seguimos como quien dice nuevas caras seguimos siendo los mismos seguimos haciendo lo mismo que nos gusta y seguimos siendo Un grupo de personas que tienen la misma ilusión Con respecto a gente, bueno Pues sí, pues antes estuvimos, estuvo Hayone a la voz al principio, luego vino Maite Ahora está Esther con la que hemos grabado el disco Pero bueno, eh, pues como siempre eh, La vida da muchas vueltas Y la gente pues tiene otras, otras Otras ganas de cosas que hacer directamente Pero bueno, siempre seguimos Manteniendo cierto trato con ellos Y desde luego, siempre que nos juntamos con todo el mundo Con Machi, con Jaime Guitarras anteriores, pues desde luego unas cervezas Siempre caen. Eh, hablando ya de este nuevo trabajo, 33 latigazos por minuto habéis tenido cambios en la formación eh, ya hemos dicho que eh, se ha ido la vocalista, se ha ido la guitarra han vuelto otra guitarra y otra vocalista eh, ¿cómo cogisteis a estas dos personas? ese cambio que hicisteis uh, bueno, pues eh, realmente, to como todo en esta vida sale por necesidad, en el momento que, que vino el machi y nos dijo, oye, me, me voy Pues ¿qué haces? Pues en ese momento pues, te juntas la banda y decides ¿qué hacemos? Porque bueno, Machi, como todos, sigue siendo una parte muy importante de la banda y había que, y había que avanzar. En ese momento la propia banda decidió qué hacer y bueno, y cuando Macho Maite y Hayone fue exactamente igual. Fue coger y decir, venga, o sea, nosotros hemos nacido para hacer rock Pues oye, no vamos a parar esto ahora. Eh, ¿Cómo fue un poquito lo que es el proceso de grabación? ¿Cuánto tiempo estuvisteis en el estudio? ¿Alguna anécdota mientras la grabación que nos eh, contéis, Esther? Pues estuvimos, la verdad es que poco tiempo porque quisimos, con este disco y las nuevas incorporaciones y demás, quisimos hacer todo como, o sea, grabar todos juntos, ¿no? Que sonara a, a directo, por así decirlo, ¿no? Siempre pues, hay parones, hay cosas que... Que cambiar y, y tal, pero queríamos eso, ¿no? Que, que en directo, o sea, que no, no ser como otras bandas que igual te graban un disco, escuchas el disco y suena la hostia, uh -huh. y luego llegas al directo y cambia completamente. No, queríamos todo lo contrario. Y no estuvimos más que grabando un fin de semana y luego, bueno, algunos pues, coros, punteos, alguna cosilla así, otro fin de, otro fin de semana. Pero no estuvimos mucho, ¿no? Le dimos caña antes de ir a grabarlo. O sea que la gente está escuchando el CD y piense que ya está en, en una sala, Eso ¿no? Es. Escuchándos a vosotros. Eso es. Eh, ¿Colaboraciones habéis tenido en el disco también? Sí, tuvimos, tuvimos una que además el momento que se hizo la canción estaba clara desde el principio. Dijimos <risa> a Cuchis Romero de Marea pues, para colaborar en el quinto tema, en Indomable. Y luego además también, ya puestos, y lo hicimos en, en la Phantom Track que tenemos ahí <risa> en el disco, ahí oculta. para que aquellos no, que, no que no pasan la canción cuando se acaba el disco. ¿Las letras de las canciones, qué queréis expresar con ellas, con estos nuevos temas a la gente? Un poquito por encima. Bueno, pues con las letras, el título también dice mucho de las letras. Eh, a fin de cuentas, eh, la vida, desde luego, fácil no es, y menos en los tiempos que corren, y más con las hostias que reparte últimamente. Y de ahí todo el tema de los latigazos por minuto, porque uh -huh. esto es empezar, no parar, y todas las canciones, el 100%, Hablan de, de los golpetazos que te da la vida, de ya sea que te le tienes que levantar, ya sea que, que joder que esto es una mierda. Pero bueno, y realmente pues de ahí salió un poco el tema de, del título del disco con los 33 latigazos y de todas las hostias que dan todas las canciones. Eh, ¿Quién es la persona encargada de la letra, de las canciones? Bueno, en el disco anterior fue sobre todo Miquel. Eh, prácticamente todas las canciones las escribió Miquel, y en este, bueno, en este de 9-5 las escribió la Miquel. Mayoría, sí. La mayoría, digo. Sí, eso es. Sí, sí. Cinco Miquel, escribí yo dos, otra también la escribimos entre, entre varios, y otra, Machi. Machi ahí nos dejó su legado con nosotros. Y luego la vocalista, Esther le tendrás que dar el visto bueno final, ¿no? para cantarlas yo me, me adapto, me adapto bien sí, todavía no me he puesto a, a componer, la verdad es que no lo he hecho nunca, es una espinita que tengo ahí clavada Y espero para el próximo disco, que esperemos que sea dentro de mucho tiempo, que, esté... <risa> que le demos caña lo primero a este que acaba de salir del horno. Y es algo que tengo ahí pendiente, sí. Eh, hablando un poquito de lo que es la portada del disco, de quién ha sido IDEA, cómo surgió... Bueno, pues ahí fue un poquito IDEA... salió un poquito de Miquel, por el tema de... pues que Fue un día que nos dimos cuenta de directamente de... Pusimos en la mesa todas las canciones que batan en el disco y mm -hmm. prácticamente todas tenían la misma temática. Y fue a raíz de eso, pues eso sumado con la velocidad a la que giran los vinilos, pues ya salió ahí el 33 latigazos por minuto y de portada pues dijimos, ¿a quién ponemos para darle hostias? Y bueno, pues a, al nuevo Gaitor, ahí lo cogimos, lo pusimos de espaldas y a darle bien. Eh, antes de pasar a hablar un poquito de los directos, vamos a escuchar otro de los temas que se incluyen en este nuevo trabajo, eh, ¿cuál os ha llamado igual más la atención a la hora de grabarlo? que se os ha quedado más redondo o más diferente a los demás? Bueno, pues no sabría decirte un tema. A mí, personalmente, igual el que más me puede gustar... Bueno, me gusta mucho el de Indomable, pero igual por la letra que tiene, ¿no? Porque igual es un tema... una canción igual algo más diferente a lo que solíamos hacer. Y otro tema que me ha impactado mucho es... tema. Yo, se, no, se nota que me ha impactado mucho <risa> eh, el que está sonando el tercero el orgullo en la piel, de la, la piel sí porque igual es un tema como más metalero, más pesado de lo que hemos hecho, de hecho es un tema como más diferencial de, de todo el disco y yo creo por eso, también por, por salirnos un poco de la, de la arma que teníamos es de los que más me puede llamar con la entrevista que estamos manteniendo tres de los componentes y nos vamos a hablar un poquito de los directos, si os parece, cómo van a ser para presentar este segundo trabajo que nos vamos a poder encontrar Bueno, pues encontrar en los directos yo creo que aunque es un etópico lo, lo mismo de siempre, somos un grupo que creo que siempre, o sea, nuestra manera de interpretar la música es encima de un escenario es lo que nos gusta y es subir, es pasión, es algo de rabia nos lo pasamos bien no sé, al final... Es eso, es, es representar lo que tanto esfuerzo nos ha llevado en la sala de ensayo Pues ahora vivirlo y disfrutarlo uh -huh. eh, La semana pasada, más concretamente el viernes, comenzasteis la gira eh, ¿Qué tal los encontrasteis, sobre todo para los nuevos? Pues yo la verdad es que lo disfruté muchísimo, lo viví, eh, lo di todo <risa> <risa> La verdad, sí, estuvo muy bien eh, estuvimos en Navarrete, no vino muchísima gente porque al final pues eso no es lo mismo que estar aquí igual en el Black Rose uh -huh. o en algún sitio así, pero yo personalmente lo disfruté muchísimo. O sea, buen comienzo, ¿no? Dejé. Sí. De. En eh, los conciertos vais a incluir temas del disco anterior, ¿Os vais, os vais a centrar solo en este, qué repertorio tenéis un poquito. Bueno, esto es como siempre, viene un concierto de Iron Maiden y ¿qué presentan? Presentan el disco. Nosotros ahí va a ser lo mismo, tenemos intención de darle bien de caña a 33 latigazos por minuto, que ya que es, bueno, relativamente, es, es nuevo, pues oye, pues ahí le meteremos bien zapatilla y luego, pues sí, pues seguiremos también con el, con el disco viejo, que ahí, bueno, es un disco con el cual estamos muy contentos y desde luego aún sigue teniendo mucho que decir. Eh, la gira de Espíritu de Contradicción continúa con los próximos conciertos en... Bueno, pues el siguiente que está en la lista es el del Black Rose. Que es un poquito, pues, si es la presentación aquí en casa, es donde, bueno, pues, es donde más profetas somos, ¿no? como, para, como para decirlo. Pero bueno, ahí va a ser por de pronto el principio y luego, pues, seguimos barajando diversas ciudades, pues, cercanas, veámoslo, pues, volver a Logroño, Donosti, Vitoria, Zaragoza. Pero bueno, por de pronto, centrémonos en el que en el que está aquí cerca, no vaya a ser que luego la gente se nos vaya para Zaragoza y no venga. Eh, de los nueve temas que se incluyen personalmente, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo habéis compuesto en el local o en el estudio de grabación, cada uno de vosotros? O sea, es una pregunta dura, <risa> porque esto va mucho por gustos. Eh, y de hecho, también en, y con tanto gusto también está la diversidad. Cada, cada uno venimos, se puede decir, incluso de sectores distintos. Y cada uno tiene sus preferencias, eso hace que, bueno, pues que acabe quedando un mix totalmente, totalmente general que, bueno, que al final se acaba plasmando en un disco. No. ¿Una canción? No sabría decirte, Eso, <risa> yo te puedo decir un disco si quieres. <risa> un disco, vale. <risa> te te, te por mí. <risa> Así de simple, así de sencillo eh, Pues la canción igual que más me puede llamar del disco es en la que colabora Kuchi eh, la, la de Indomable, que también es además igual es una de las canciones más peculiares que tenemos porque la, o sea, creo que la sacamos y la empezamos a tocar, si no recuerdo más, en dos días estaba montada Trajo Mika en la letra, nos dio cuatro pautas, la empezamos a tocar porque encima entramos a grabar a la semana siguiente, fue la canción como más express, pero yo creo que es la, la canción que tiene una letra que más me llama por el contenido de la letra, e igual es también por la colaboración de del igual es a la que más cariño le, le he cogido de, de todo el disco Pero bueno, que me gustan todas ¿eh? por supuesto. <ríe> Yo estoy con Pedro también eh, Entre ellas sería Indomable Pero mm. Sombras del Ayer también Me gusta, me gusta mucho eh, ¿Qué ha sido para Espíritu de Contradicción Lo mejor y lo peor de la trayectoria musical Hasta la fecha? Bueno, lo mejor desde luego han sido Todo lo que hemos llegado a plasmar Entonces, todos estos discos, ya no solo por el hecho de tener un disco en formato físico, sino por todo lo que llegas a hacer cuando tienes el disco en la mano. Uh -huh. Toda la ilusión que tienes una vez llega el disco y dices, cago en la hostia, carretera y manta. Y coger y salir. ¿Y momentos malos? Pues bueno, siempre, siempre ha habido malos. Seguramente los momentos más duros son los que hay que alguien se va. Eh, primero, por el hecho de... joder, eh, hemos estado muchos años juntos, la propia pena que da que alguien se mueva. Uh -huh. Y luego por el hecho de, hostia, ¿y ahora qué hace la banda? El primer disco fue autoproducido, el segundo disco con Maldito. Eh, ¿Le llamasteis? ¿Os llamaron? ¿Cómo surgió el fichaje? Realmente el tema de Maldito, bueno, eh, nosotros nos pusimos en contacto con ellos porque queríamos tener sobre todo a nivel de distribución un, un apoyo, ¿no? Porque al final... Es muy bonito sacar el disco, grabar el disco, pero luego te encuentras que, claro, estás en, en Navarra, si igual no es una, una ciudad grande, Barcelona, Madrid. Entonces, la distribución es complicada. Ya no el que te lo pongan en tienda, sino el que el, incluso querer llegar a la gente, ¿no? Que igual tienes gente que te llama y oye, ¿cómo puedo conseguir vuestro disco ahí? Pues mira, hazme un ingreso en cuenta y yo te lo envío por correo. Y al final hay gente que se echa para atrás. Y este disco queríamos apostar más por él. Entonces, bueno, estuvimos mirando con varias empresas que se dedican a esto. Y bueno, al final, maldito fue la, la que más nos convenció. También por la promoción que nos pueden hacer. Y pues eso, por ejemplo, uno de los servicios es lo de tener una tienda online. Que si alguien quiere comprarte el disco, pues se, se mete, como quien dice, en nuestra página. Y de ahí le compra el disco, paga con unas, unas, unas maneras certificadas. Uh -huh. Y le envían sin ningún problema el, el disco en casa. O sea que con discográfica no lo habéis sacado. Es eh, la ayuda para vender el disco, digámoslo así. Sí, tiene eso, una parte de, de promoción, pero vamos, el disco es 100% pagado por nosotros y no... Uh -huh. Es 100% espíritu de contradicción. <risa> eh, hablando del disco, ¿de qué forma se puede conseguir aparte de...? Pues el mejor sitio y más claro desde luego son los conciertos porque además ahí estaremos nosotros que si nos lo compras y si vienes que lo firmaremos encantado cualquier cosa Es el, el punto directo, claro, eh, no siempre puedes ir a un concierto o tal pues estamos barajando a, un, a día de hoy diversos sitios donde, donde ponerlo, sobre todo pues eh, veas bares y así, a fin de cuentas es donde más rock se escucha a día de hoy mm. y luego pues el, el más sencillo desde luego es a través de la web de Maldito Digital a través del Triente, mm. porque directamente desde Casica, vas a comprar <risa> y en un tiempo te llega el disco eh, Ya lleváis dos discos, eh, pero ¿cuáles son los sueños de espíritu de contradicción durante estos próximos meses o próximos años? <risa> ¿Próximos meses? Pues rodar, rodar, rodar y rodar, desde luego Para eso se graba el disco El disco no se, graba pa, no se guarda para que esté guardando polvo El disco se, se graba para carretera Correr y tocar Y en los próximos años, pues bueno, van dos discos A lo mejor en los próximos van cuatro ¿Qué es espíritu de contradicción Para espíritu de contradicción? En una frase así Pues prácticamente todo, a fin de cuentas eh, son los sueños que hemos depositado todos los miembros eh, en una propia sala de ensayo Coger, ir, tocar, lo duro que es ensayar y ensayar y ensayar Pero bueno pero ahora toca la parte divertida toca disfrutar y desde luego ahora <risa> es el momento en el que al toca coger, subir a un escenario y emboslacharse pues un poco uh -huh. <risa> Antes de ir terminando con la entrevista se me olvidaba lo de la semana pasada lo del Rock for Rock Bar, esa fiesta de escucha que tuvisteis eh, ¿Qué tal? ¿Cómo fue? ¿Estuvisteis a gusto? ¿Vino mucha gente? La verdad es que vino bastante gente, además firmamos un montón de discos, <risa> la mayoría de amigos todavía hay que decirlo, <risa> pero Pero, pero sí, vino bastante gente, más de la que esperábamos, y contentos, ¿no? Por el hecho de eso, de, de pasar el disco a la gente, de que lo escuche, de que venga a los conciertos y que lo disfruten igual que lo disfrutamos nosotros. Eh, vamos a ir acabando pues la entrevista con otro tema que nos queréis recomendar de este nuevo trabajo. Aparte del todo gira, que ya lo hemos escuchado ya varias veces. El orgullo en la piel. Pues dale al último del disco Que las últimas canciones son las que nunca se escuchan Y siempre se pasan justo ahí al final Pues entonces, Esther, Guillermo, Pedro Gracias por haber venido A ti. A Suerte vosotros. con el disco, que todo os vaya bien Y nos vemos en el Black Rose Eso es. Muchas gracias <risa> Revientan como agujas de cristal, las lágrimas de peso roto, no tengo miedo a luchar. mañana volveré, prometo que esta vez voy a dejarme hasta la piel, no tengo miedo a reír, hoy nada más bien, pero nací para luchar, no tengo nada.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 Dar las cancelas lloraba mi arresto Y en mi soledad, la fuente brotaba canciones que otra hora ya hubiera cantado Cantaba poemas de Antonio Machado oh, oh, en mi cama se Otro de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para Espíritu de Contradicción, el nuevo trabajo discográfico para Esther Bidonda a la voz y a los coros, para Mikel Egues, a la guitarra rítmica y solista, para Aitor Ortigosa, Epas, a la guitarra rítmica, solista y clásica, para Guillermo Gil, Guille al bajo y para Pedro Fernández, a la batería. El álbum, 33 latigazos por minuto, nueve nuevos temas. Para esta banda para espíritu de contradicción que han estado por aquí, por Euskal Música, por Berriozar y Ratia, Esther, Guillermo y Pedro, tres de los cinco componentes de la banda, para contarnos un poquito la trayectoria musical, para contarnos un poquito la historia de espíritu de contradicción y por supuesto para hablar de este segundo trabajo discográfico. Todo gira de mil canallas, el orgullo en la piel, despertar, indomables, sombras del ayer, nuestra dulce historia, latidos y aprender a volar. Esos son los nueve temas que te puedes encontrar en este nuevo trabajo discográfico. ¡Vamos con otro de los temas incluidos! El tema Sombras del Ayer. See you Sitio con lugar. Como sombra de la gente, tiene habitación, las paredes de tierra se quedan pequeñas, siento que me equivoqué. Y vuelvo a poder, a inventar laberintos con calles de sierras y te vuelvo a perder. Grandes y buenos temas, buen rock and roll, el que te puedes encontrar en este segundo larga duración para Espíritu de Contradicción. Y busca música que va a ir terminando, va a ir cerrando ya. Por hoy recuerda que volvemos el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde en riguroso directo y ya sabes que nos puedes volver a escuchar tanto el sábado como el domingo a la misma hora entre las 6 y las 7 y media de la tarde nuevamente. Para compartir contigo todo lo relacionado a la música local Le Hemos escuchado en el programa de hoy la música de Seamais, Fermín Mugruza, Kudai y Galduak. En las noticias hemos repasado la reedición de Sociedad Alcohólica de ese álbum Intoxicación Etílica Hemos hablado del nuevo disco de Doctor Deseo y de la gira, la fecha de giras que tiene Esnebelcha Recordándote que el 4 de abril estarán en la sala Totem de Atarrabia Villaba. Y estos últimos minutos los hemos dedicado a Espíritu de Contradicción. Nos hemos dedicado al nuevo trabajo discográfico. 33 latigazos por minuto. Y con entrevista incluida con Esther, Guillermo y Pedro. En los estudios de Berriozar y Ratia, en Euskal Música. Lo dicho, volvemos la semana que viene, pero nos vamos a ir a lo grande. Nos vamos a ir con una novedad. Nos vamos a ir con el adelanto. Del nuevo trabajo discográfico para Tracción Será el segundo que se va a llamar Rotos y Quemados Y en el cual te vas a poder encontrar temas cañeros, temas contundentes Como el sencillo adelanto, jódete Así que con ellos, con Tracción, os dejamos Será hasta la próxima semana Adiós, a disfrutar del buen rock and roll Y si es local, mucho mejor Síguenos Búscanos Encuéntranos Estamos en Twitter Arroba Euskalmusica barra baja IR